Bueno,、eh, creo que ya dijimos buenos días porque han estado en el acto anterior. De cualquier manera, quiero en principio saludar al ingeniero Guillermo c o l que hoy nos ha gratificado con su visita.、Eh, Nación, y en esta política federal de nuestro nuevo presidente, está cerca de las provincias y de los municipios, acompañando con las obras, y esta es una muestra de este acompañamiento.、Eh, este. Pre... Este proyecto, este, esta obra que hoy se inicia, es una deuda importantísima que teníamos desde el municipio y como cipoleño con todos los vecinos que viven en el, en el distrito vecinal noreste. Estos vecinos que en un momento se los invitó a través de cooperativas y asociaciones a construir sus viviendas en una zona muy alejada del centro de la ciudad, este, tenían como conectividad. Calles de tierra, más de 2.400 metros, que transitar por calles de ripio, con todos los inconvenientes que esto significa para andar con bicicletas, con motos, cuando en épocas de lluvia, como hemos tenido una muy importante hace poco tiempo atrás, quedaron virtualmente este, desconectados de la ciudad,、eh, aislados. Así que no es una obra menor, no es un pavimento de un barrio que mejora solamente la calidad de vida. sino que es una obra que les va a permitir a una gran cantidad de vecinos y una zona que sigue creciendo, hoy este, el distrito debe estar ocupado en apenas un 30% de su capacidad, con lo cual quiere decir que esta arteria va a ser este, una vía de comunicación de todos esos vecinos con su trabajo, con las escuelas y con el resto de la ciudad. Así que、eh, por este lado festejo de que hoy estemos. Eh, haciendo concreto este, esta, esta gran necesidad de, bueno, de cientos y miles de vecinos del distrito vecinal. Por otro lado,、eh, también quiero realmente festejar de que hayas ganado esta licitación una empresa cipoleña, donde acá están sus propietarios, René y Duilio, dos generaciones, de una empresa que tiene una trayectoria de más de 50 años y que también es un orgullo para los cipoleños y que hayan sido. Porque, bueno, lograron ganar esta licitación quienes, c i p o l e ñ o s que hagan estas obras para c i p o l e ñ o s